La historia inicia dos meses antes. Era la nueva expedición que financiaba la Gran Bretaña para conquistar el llamado techo del mundo. Salieron de Nepal, al pie de los Himalaya, 300 hombres con 8 toneladas de material entre ropa, alimentos, equipos y tiendas de campaña especiales. Entre ellos, un numeroso grupo de Sherpas, los nativos nepalíes, que conocen como nadie las rutas, los peligros, la vida del ser humano en situaciones límites iban guías, meteorólogos, médicos, escaladores, alpinistas. La expedición salió hacia la cima el 9 de abril. Durante el ascenso, vieron otras expediciones de otras naciones. Era el tiempo en que había una carrera por la conquista del Éverest, el más alto se decía entonces, de la cordillera de los 8.000, porque todos, más de 12 picos, rebasan los 8.000 metros de altura sobre el nivel del mar. A lo largo de la ruta se fueron estableciendo siete campamentos. En cada uno de ellos se instaló una antena de radio de onda corta, con el cual se comunicaban los grupos de avanzada. Al final del séptimo campamento quedaba el último tramo del ascenso. Y la expedición eligió a los dos que harían el último esfuerzo hacia la cima de la cumbre. Y se eligió al neozelandés Edmund Hillary por su constitución física, su fuerza, su capacidad pulmonar, su experiencia en alto rendimiento, y al Sherpa Tensing Norgay por su conocimiento del terreno. Se colocaron sus tanques de oxígeno y empezaron a subir, paso a paso. El esfuerzo es tal que hay que detenerse minutos para dar el siguiente paso. A unos metros vieron a una expedición que se les había adelantado, pero que no logró llegar a la cima. Estando a solo unos 100 metros, tuvieron problemas con sus equipos de oxigenación y tuvieron que regresar. Esa mañana del 29 de mayo de 1953, todavía Edmund Hillary resbala y cae unos pocos metros. Se salva de caer más porque estaba amarrado a su compañero. Así, después de unos minutos para estabilizarse, siguieron el ascenso. Once y media de la mañana, Edmund toma la primera fotografía a su compañero Sherpa, ya en el techo del mundo. Y los dos estuvieron en la cima 15 minutos, colocaron tres banderas de Nepal, de Naciones Unidas, de la Gran Bretaña. No pudieron quedarse más tiempo arriba porque ya habían consumido más del oxígeno de los tanques, solo daba la reserva para el regreso. El Sherpa Tensig, de acuerdo a sus creencias, enterró en la nieve galletas y dulces para sus dioses. Rasaña histórica no se conoció de inmediato, solo se hizo noticia mundial hasta el día 2 de junio. Y fue un regalo muy especial porque se fue otro día histórico, el de la coronación de la reina Isabel II. Hoy todas las imágenes fotográficas de aquel episodio pertenecen a la Real fosaete En Nepal. En Nueva Zelanda, en la Gran Bretaña, en la misma cordillera de los Himalayas, en el primer campamento, en la región de Kumbú, ha habido toda esta semana celebraciones por los 60 años de la conquista del Everest. Hoy Edmund Hillary, el expiloto de la Segunda Guerra Mundial y el Sherpa Tenzig, ya no están aquí. En realidad solo queda una sola persona viva, de los 300 que conformaron hace 60 años aquella misión. Es a sus 81 años conocido como Cancha Sherpa. Y sus palabras son breves. Fue una historia con final feliz. Desde 1953, 10 mil personas han intentado conquistar el Everest. 4000 lo han logrado, más de 300 han muerto en el intento. El más reciente, un español, murió el lunes pasado. De los que viven está David Leaño. Yo le hablé de él, hombre de negocios, vive en la ciudad de México. El libro de récord Guinness lo reconoce como la primera persona en conquistar las dos caras del Éveres en un mismo periodo de ascenso. Esta semana se cumplieron pues 60 años de los primeros dos hombres que llegaron a la punta de la cima del Éveres y estas son nuestras imágenes del día y de la noticia aquí en la radio.